Sí, en esta Comisión de Hacienda lo que decidimos es avanzar en una corrección, en un, en un proyecto, digamos, que tiene que ver con el aumento de los taxis, un tema muy importante para la, para la ciudad, para quienes principalmente se manejan en, en ese medio de transporte. El porcentaje de aumento que había en 18.75 y... Y avanzamos, fue aprobado por todos los concejales y concejala, el concejal del PRO, el concejal de la concejala de comunidad organizada, el concejal del radicalismo PREPAM, y obviamente... Exacto, sí. O sea que ahora va a ser del 18,75% el aumento de los taxis, a diferencia de casi el 35% que se estaba hablando. Exactamente, 18,75%. Bien, esto eh, lo pudieron hablar con la Cámara y con el sindicato de peones de taxi, que en un poco habían avalado un 35% de aumento entiendo que hay una entiendo que hay conocimiento obviamente de, de, de las partes y el director del transporte se comunicó eh, también entiendo que la cámara por ahí pretendió un número más alto y eh, el hecho de los del gremio principalmente eh, me parece que también hay cierto acuerdo y acompañamiento a esta medida lo que sí hay que recalcar que esta es una fórmula polinómica donde el ejecutivo no se puede mover demasiado digo los costos son los costos y el promedio que, que sale de toda esa de los costos de mantenimiento los costos de los servicios los costos de repusión de vehículos digamos arrojan un número determinado y eso no se puede verificar. y contanos qué pasó eh, con esta de esta este error de tipeo en la carga sí simplemente fue un error de tipeo en el en el costo de combustible y nada más y se corrigió digo con buena predisposición de todos los de todos los bloques, incluso del ejecutivo de la Dirección de Transporte y volvió el proyecto y fue aprobado por por, por unanimidad, por todo. Esta cuestión de que ahora se eh, haya mejorado un poco, se vaya a mejorar el servicio del transporte público, puede hacer que este aumento no sea tan este no sea tomado mal por la Cámara y los y los peones de taxis y que el servicio de taxi pueda ser utilizado con más actividad si no hay un aumento tan importante como cerca del 35%. Supongo que cuanto más alto es el precio del boleto de taxi, digamos, o de la tarifa de taxi, menos la gente va a tomar taxi, más va a tomar el, el transporte público. Sí, pero... Además que el transporte público hoy está dando un avance en la mejora y calidad del, del servicio, digamos, que es muy importante con los nuevos, las nuevas unidades del EMTO preguntaba por qué desde la Cámara siempre hablan de que si el servicio de transporte no es bueno, la gente se vuelca al taxi. Sí, sí, entiendo. El 18,75%, esto tiene que ser eh, reprendado por el Ejecutivo, o directamente se pasa, eh, ¿cuándo se va a ver en los en los, los relojes de los taxis? Próximamente, digo, el 18,75% es el número que queda, hoy se está cobrando otra tarifa y el 18,75% de aumento va a ser el que va, va a quedar muchas gracias a vos